Mira esto. Un secreto sobre el ayuno de un día recibió el premio Nobel. Las células de nuestro cuerpo se desintegran y luego reciclan sus propias partes constantemente. En 2016, el doctor Yoshinori o s u m i de Japón, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por descubrir los mecanismos detrás de este proceso llamado autofagia. ¿Qué es y qué tiene que ver con el ayuno? Lo descubrirás después de hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para u n i r t e n o s en el lado genial de la vida. Probablemente sepas que la mayoría de los tejidos d e nuestro cuerpo reemplazan sus células por otras nuevas con regularidad. Cada órgano necesita su propio tiempo para renovarse por completo. En cambio, otros tejidos no reemplazan nunca sus células. ¿Alguna vez te has preguntado dónde acaban las células muertas de tu cuerpo? El Dr. o o c t o s u m i un biólogo celular japonés, pasó años estudiando la manera en que las células humanas descartan sus desechos. Este proceso se conoce científicamente como autofagia. Está compuesto de las palabras griegas auto, que significa uno mismo, y fahein, que puede traducirse como comer. Si las combinas, comprenderás que la autofagia es el proceso de comerse a uno mismo. Suena un poco perturbador, ¿verdad? Pero en realidad, este proceso te ayudará a estar saludable. El primero en descubrir la autofagia fue el bioquímico belga Christian de d u v e Su hallazgo le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1974. En la década de 1960, comenzó a examinar tejidos del hígado y descubrió algo muy interesante. Notó que las células tenían compartimientos especiales para el reciclaje. Más tarde, estos compartimientos recibieron el nombre de lisosomas. Serían algo así como el estómago de las células. Contienen enzimas digestivas especiales. Gracias a ellas, los lisosomas consumen los tejidos desgastados o dañados, partículas de comida, bacterias, virus y otros desechos que se acumulan en las células. Toda esa basura es reciclada y transformada en nuevas células y energía. Ese es el proceso de autofagia, y no podrías sobrevivir sin él. En pocas palabras, con la ayuda de los lisosomas, tu cuerpo puede descomponer diferentes estructuras proteicas y transformarlas en aminoácidos. Más tarde, utiliza este material de construcción, por nombrarlo de alguna manera, para crear más células. Puede que con esto asome una pregunta lógica. ¿Realmente necesitas comer proteína animal para construir nuevas células? Bueno, supongamos que un ser vivo no consume proteína animal. Sorprendentemente, los estudios demuestran que, de todas maneras, tendría más o menos la misma cantidad de proteínas y carbohidratos en el sistema digestivo que si consumiera proteína animal. Este misterio tiene una explicación simple. El cuerpo puede utilizar su propia reserva de proteína, almacenada en la forma de células dañadas y bacterias. Cada día tu cuerpo debe reemplazar entre 200 y 280 gramos de proteína. La persona promedio consume aproximadamente 70 gramos de proteína a diario. No es suficiente para crear nuevas células. Al utilizar la basura proteica, tu cuerpo se nutre con la cantidad necesaria. Si el proceso de autofagia del cuerpo no funciona correctamente, una persona puede desarrollar diabetes tipo 2, la enfermedad de Parkinson, algunas enfermedades asociadas a la edad e incluso cáncer. Cuando el mecanismo natural de reciclaje no funciona, las células dañadas y sus componentes comienzan a acumularse en el cuerpo. De esta manera, no es posible neutralizar las células cancerígenas y las células infectadas por bacterias y virus peligrosos. Es por eso que puedes acabar con muchas enfermedades serias. El doctor Ozumi descubrió que la autofagia se vuelve más intensa cuando el cuerpo sufre de estrés. Ese estrés puede ser producido del ayuno, la restricción de calorías o el hambre prolongada. En ese caso, las células comienzan a utilizar su basura celular, incluyendo las bacterias patogénicas, para producir energía y crear células. Tu cuerpo trabaja duro para restaurar la cantidad de proteína y al mismo tiempo se limpia a sí mismo. En todos sus estudios, el Dr. Ozumi utilizó el hambre y el ayuno para incitar al cuerpo a descomponer células tóxicas y deshacerse de toda la basura. Resulta que, cuando ayunas, tus células viven más y producen más energía. Tu cuerpo presenta menos inflamación. Además, si eliges restringir la cantidad de calorías que consumes, los niveles de óxido nítrico en tu cuerpo aumentan y ocurre que el óxido nítrico es una molécula que ayuda a detoxificar y rejuvenecer el cuerpo. Como puedes ver, el ayuno intermitente, que consiste en alternar periodos de comida y ayuno, puede ayudar al cuerpo a limpiarse. Además, es bueno para perder peso y acelerar el metabolismo. Los beneficios de este método para tu salud son numerosos e incluyen una disminución del riesgo de enfermedades cardíacas, problemas neurológicos y diabetes, así como una reducción en la inflamación, estrés oxidativo y la presión de la sangre. Como si fuera poco, el estrés intermitente puede protegerte contra el cáncer, mejora la longevidad y equilibra tus niveles de colesterol. Hay muchos tipos de ayuno. Así que puedes elegir la estrategia que más te guste. Un ayuno de 24 horas. Si te inclinas por este método, debes elegir un día de la semana y no comer. Por otra parte, también es posible desayunar a las 8 a.m. del lunes, por mencionar un ejemplo, y no comer hasta las 8 a.m. del martes. Ayuno intermitente. Si has elegido esta opción, deberás comer como siempre un día y ayunar al siguiente. Eso no quiere decir que no comas nada en los días de ayuno. Si consumes 2000 calorías un día normal, en un día de ayuno deberás reducir el número a 500 calorías. Lo más interesante es que, cuando un grupo de personas reducen su consumo de calorías en un 20%, en 2 a 6 años, sus niveles de azúcar en sangre, presión sanguínea y colesterol se reducen significativamente. Además, casi todos logran normalizar su peso. Saltar comidas. Si eres nuevo en el mundo del ayuno y te parece un poco intimidante, comienza saltando tus comidas. En general, basta con evitar una comida al día para potenciar tu metabolismo y activar procesos de limpieza en tu cuerpo. Recuerda que si has saltado una comida, no debes comer de más en la siguiente. Ayuno reducido. El ayuno reducido es un tipo de ayuno intermitente para seguirlo. Debes comer solo durante 8 horas al día, todos los días. Otro nombre para este método es ayuno 16 sobre 8, porque no comes durante las 16 horas restantes. Si eres nuevo en este método, prueba con una proporción menos estricta. Puedes desayunar a las 8 am y cenar a las 6 pm. Así, solo pasarás 14 horas sin comida. Una vez que te acostumbres a esto, reduce el tiempo en que tienes permitido comer. Ayuno con agua. Si decides seguir esta estrategia, deberás elegir un día de la semana y solo beber agua o jugos frescos sin azúcar. La mejor época para este ayuno es la primavera, pero también puedes seguir esta dieta a lo largo del año. Otra conclusión interesante que puedes extraer de esta investigación es que, a pesar de lo que algunas personas creen, los vegetarianos no sufren la falta de proteína animal, simplemente la reciben a través de otros medios. Por supuesto, todos deciden por cuenta propia si quieren comer algo o no, pero si no eres vegetariano, es una buena idea tener días libres de proteína animal de vez en cuando. El problema es que cuando consumes proteína externa de la carne, el queso, la leche, tu cuerpo no tiene motivaciones para reciclar la proteína de las células muertas. Así, el proceso de autofagia y de renovación de células no se inicia. Tu cuerpo sigue y sigue intoxicándose. Es por eso que, si no te encanta la idea de ayunar o reducir tu consumo de calorías, considera evitar la proteína animal varios días a la semana. ¿Qué métodos has probado para desintoxicar tu cuerpo? Cuéntanos tu experiencia en la sección de comentarios. Recuerda dejar un me gusta, compartir este video con tus amigos y hacer clic en el botón de suscripción. Esa es la única manera de mudarte al lado genial de la vida.